Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Saludos, somos Rodrigo y Elena y continuamos aquí en Radio Alama Internet con la actualidad, ¿eh? Justo después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Y nos vamos ahora al ámbito deportivo, ¿verdad? Porque tenemos una noticia, una muy buena noticia, de atletismo local. La trae nuestro compañero Pedro Martín en alama.com. Así es. Una noticia que la verdad nos alegra mucho comentar. Hablamos de Inma Toledo, que es atleta de Zafarraya. Se ha proclamado campeona, nada menos que del circuito Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada. Pues vaya. Enhorabuena desde aquí para Inma, claro que sí. Enhorabuena. El artículo de Pedro Martín eh, nos cuenta que Inma es una corredora ya veterana, muy conocida en este circuito provincial. Una habitual, vamos. Sí, una competición además muy larga, ¿eh? que terminó bueno el pasado 26 de octubre. Fue en Santa Fe con la carrera de la hispanidad. Y lo más llamativo, creo yo, es el final de temporada que ha hecho Inma. Ha sido espectacular no totalmente es que fíjate se impuso en las últimas siete carreras del circuito las siete últimas en su categoría la máster de femenina 7 de 7 para acabar vaya dato eso habla de una forma física tremenda al final ¿eh? exacto pero es que además el nivel fue tan alto que se metió en el podio de la general femenina o sea compitiendo con atletas de todas las edades claro en cuatro de esas siete últimas carreras «Impresionante». Sí, «Sí. Y todo esto, pues claro, la ha llevado a ser campeona indiscutible en su categoría, máster de femenina, y además eh, un fantástico quinto puesto en la clasificación absoluta general. O sea, quinta de todas las corredoras del circuito». «Ese quinto puesto absoluto tiene un mérito enorme, ¿eh? Es la recompensa, pues, a lo que dice el artículo, a la constancia, a no fallar, al esfuerzo de toda la temporada». «Mucho esfuerzo, sí». Un ejemplo, la verdad. Un gran ejemplo de planificación y de... y de dedicación. Y bueno, la crónica de Pedro Martín no se queda solo en Inma. También menciona a otros corredores de aquí, de la comarca de Álama. Sí, habla de Francisco Barro y de María Peula. Eso es. Y destaca que ambos se estrenaban este año en el circuito. Ah, su primer año. Pues tiene mérito también. Claro, porque para ser su primera vez... Han tenido una regularidad muy buena, se han mantenido en puestos de honor y han terminado los dos entre los cinco primeros de sus categorías. Pues fantástico, muy buena actuación para ser debutantes. Auguro un buen futuro, ¿no? Desde luego. Y para quien quiera ponerles cara o ver el ambiente, bueno pues el artículo en alama.com, el de Pedro Martín, viene con varias fotos del acto de entrega de premios. Se puede ver todo allí. Perfecto. Y un detalle interesante que comenta la noticia es sobre la prueba que se celebra aquí, en alama ...que dice de la prueba de alama Pues que se consolida... ...que es una de las más duras del circuito... ...seguramente por el recorrido, ¿no?... ...junto a los tajos... ...que es espectacular pero exigente. Sí, es dura, sí. Pero también una de las más queridas por los corredores... ...y que cada vez hay más participación local... ...de aquí, de alama ...y eso es muy buena señal. Pues sí, totalmente... ...refleja que el atletismo popular aquí en alama ...y en la comarca goza de buena salud, ¿eh? Exacto. Éxitos como el de Inma Toredo dominando su categoría... ...y brillando en la general o la regularidad de Francisco y María en su debut, pues son un espejo de esa pasión por el deporte que hay aquí. Sin duda, una inspiración y un orgullo para la comarca. Bueno, pues con esta gran noticia del triunfo de Inma Toledo y este buen momento del atletismo comarcal, yo creo que podemos cerrar este comentario. Pues sí, nosotros ya seguimos preparando la siguiente información. Ya saben, todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que está en el control y que nos da paso ahora a la sintonía de salida. Hasta la próxima.